Saludos, bienvenidos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos 22 grados de temperatura y comenzamos aquí el programa La Glorieta de... Este miércoles 20 de mayo, la consellera de Sanidad ha descartado pedir al Gobierno pasar a la fase 2 el próximo lunes. La responsable autonómica apuntaba ayer por la tarde en rueda de prensa que se ha tratado de una decisión meditada y que el objetivo es salir todos juntos y con responsabilidad de esta situación. Para continuar toda la comunidad en fase 1 se ha debido... Pues pues se ha tenido que comprobar que en los departamentos que pasaron a la fase 1 antes que nosotros se ha registrado un aumento, dicen, del índice de reproducción básico. Este índice indica la velocidad con que el virus se va a propagar entre la población. De ahí que lo más prudente dijo la consejera que es permanecer todos una semana más en fase 1. La escuchamos. Hemos decidido trasladar al ministerio que no vamos a solicitar el pase a la fase 2. En estos momentos creo que el sentido de la prudencia es la, lo que nos debe de guiar en esta semana próxima. Saben que llevamos solamente dos días en los 14 departamentos de salud que pasamos a partir del lunes a la fase 1. Pero llevan más de una semana los que pasaron a la fase 1 antes que nosotros. La subdirectora general de Epidemiología, Herme Vanaclocha, en esa misma rueda de prensa recalcó que la prudencia ha sido el criterio que ha seguido para evitar retroceder, que se ha seguido para evitar retroceder, porque asegura que el riesgo de colapsar los hospitales sigue existiendo. La escuchamos. Una situación que es la que tenemos ahora, en donde pues en, tenemos más contacto unos con otros, ya podemos pasear, ya podemos hacer muchas cosas, eh, y nosotros tenemos que asegurarnos que eso no lleva más transmisión, porque si lleva más transmisión y tenemos que volver atrás, Eh, nosotros creemos que no nos lo podemos permitir y, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Y desde esa perspectiva preferimos esperarnos una semana. Y aquí no hay una desigualdad de unos departamentos a otros, porque lo importante es que pasemos toda la comunidad. Y tienen que tener en cuenta que la transmisión no es un problema solo de que esté el virus ahí, porque el virus está ahí y sigue estando ahí y va a seguir estando ahí. ya hay casos asintomáticos. Todos los días tenemos casos en donde detectamos con una, una unos, con muy poquitos síntomas. entonces Y ese tipo de temas corremos mucho riesgo. Y puede haber un cambio como lo hubo del 14 al 15 de marzo, que pasamos de 110 casos a 430 en un día. No nos lo podemos permitir porque se llenan los hospitales, se llenan las UCIs. No podemos desbordarnos. Y de esta perspectiva vamos a ser muy, muy prudentes. Es una decisión que tomó la Consellería y que desde luego nosotros, desde la perspectiva de salud pública, estamos absolutamente de acuerdo y la vamos a mantener. En este sentido, la consellera además anunció que se van a contratar a algo más de 1.200 profesionales sanitarios para el seguimiento de contactos de nuevos casos de coronavirus con el fin de lograr esa mayor traciabilidad de todos los contagios que se produzcan en esta desescalada con el fin de llevar un mayor control sobre los mismos. En las últimas 24 horas los datos siguen siendo muy buenos porque solo se han producido 16 nuevos casos positivos en toda la comunidad valenciana y se han dado pues, más de 200 altas. Y mientras seguimos en esta fase 1, el ayuntamiento ya está abriendo algunos espacios naturales, como un tramo de la playa del Carabasí, exclusivamente, eso sí, para permitir a partir de esta misma noche la pesca deportiva. Además, hoy el concejal de emergencia Ramón Abad tiene previsto en rueda de prensa hablar de esos planes de seguridad elaborados para la actual situación y la Concejal de Educación también dará a conocer más detalles del proceso de escolarización. ...hoy en el programa La Glorieta hablaremos de la contrata de limpieza... ...la gestión de cementerios, la reanudación de la obra pública en el ...con el edil de contratación Héctor Díez... ...además hablaremos del cierre de uno de los bares con más solera de él... ...que 119 años ha estado abierto en la ciudad, el Villalobos... ...pero antes comenzaremos con nuestra tertulia... ...con los periodistas Pablo Serrano y Genoveva Martín... ...después de la canción escogida para iniciar el programa de este miércoles... ...la cantante y actriz Cher, que hoy cumple años cierto acaba de lanzar su primer tema en castellano pues ha escogido una versión de haba chiquita para llevar a cabo ese single en castellano eso sí con fines benéficos la escuchamos Dime por qué tu dolor hoy Tendrá pena En tus una sombra De gran pena No quisiera Verte así aunque quieras disimularlo si es que tan triste estás para que quieres callarlo si si tatme lo tú y mi nombre llorando Si sí, seguiram nam no Tan segura que como sim Di ora sua na quebrada Eh a no la quiero ver Sabes muy bien Llegas en la eternidad Y desaparecen Otra vez i serà bailar Y flores que florecen Chiquititas no hay que llorar Las estrellas tiempo a día Merhaba parti valihia çıktı en Radio Marca 101.4 La radio de Elche La Glorieta con Rosmarie Alonso Cuando pasan 8 minutos de las 9 de la mañana y tenemos 22 eh, grados de temperatura, comenzamos ya esa tertulia con los periodistas de Elche. Hoy contamos con los representantes de los mismos ya que presiden las dos asociaciones que hay en el municipio. Hablamos de Genoveva Martín, presidenta de la Asociación de Informadores la Entidad de Cana de la ciudad por su historia y Pablo Serrano, presidente de la Asociación de Periodistas del Elche. Muy buenos días a ambos. Primero vamos a saludar a Noveba. Bueno, buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros. Igualmente. Y a Pablo Serrano. Buen día. Hola, buen día. Bien, pues vamos a empezar eh, con la noticia que ayer nos ofrecía en rueda de prensa la consejera de Sanidad. Y es que no vamos a pasar a fase 2, como ella misma anunció, porque no lo van a pedir para que pasemos toda la comunidad valenciana el lunes. ¿Qué os parece toda esta, esta gestión tan errática de la Consejería de Sanidad? De que al principio de la fase 1 dijera que lo asegurara, no pasaron diversos departamentos, pasaron unos. Ahora anuncia que van a pedir pasar a la fase 1 para el próximo lunes, rectifican y dicen que no. Eh, y, y van a pasar, y se van a quedar todos los departamentos, incluso los que ya llevan una semana y media en fase 1, se van a quedar tres semanas esos departamentos en fase 1 y nosotros esas dos semanas que indica o que el ministro de Sanidad indica que se deben, que se deben al menos pasar eh, por prudencia dos semanas eh, los, las provincias en fase 1,Qu os parece toda esta gestión de la Con de Sanidad de la desescalda. Eh, empezamos con Pablo. Bueno, pues es eh, obviamente bastante errática por lo que has comentado ya, pues que parece que ha así también el gobierno no rectificando de una de un día para otro las diferentes medidas, pero sobre todo eh a mí me pareció el que nada más conoce que pasábamos la fase uno eh, que ya plantearan pasar a fase 2 cuando nos sé quería había pasado la semana de fase 1, pues me parecía la verdad poco serio, no porque entiendo que. Mmm, ya me ha costaba creer que en menos de cinco días al que parece la fase 1, hubiéramos cumplido la puesto lo que se pedía no de mayor eh, de restricciones en, en movilidad más test para el seguimiento del virus en la prisión primaria entonces ahora parece que sí que se van a contratar a mil rastreadores que es un poco una de las cuestiones clave para para poder seguir al virus y a los sospechosos de, de ser positivo pero vamos eh, me parecía mm, sorprendente que que pidremos ya pasar a, a fase 2, casi ni habiendo entrado en la fase 1, no entonces bueno eh creo que igual pues eh, esta rectificación se debe a que prefieren prevenir el el no para no llevarse un chasco como como pasó la la anterior vez y cubrirse las espaldas porque bueno ya dejaba caer mis estadio de sanidad que Aquí están menos dos fases en en cada eh, dos semanas en cada fase, así que bueno a pesar de que está viendo otra vez otra otra decisión errática pues, de ir, cambio de guión de, de un día para otro, me parece acertada porque me parece viendo también el panorama al menos después de primer día de fase 1, muy muy precipitada pasar la fase 2 ya. La consellera aseguraba ayer en rueda de prensa que lo hacen por prudencia, responsabilidad, que es una decisión del Gobierno valenciano, pero por lo que dices, Pablo, eh, temes que aquí haya otro tirón de oreja del Gobierno rectificando eh, lo que la Consejería de Sanidad o el presidente del Consejo han puesto sobre la mesa, y es pasar a la fase 1 de forma en bloque, incluso los departamentos que solo llevaban tres días eh, en fase 1 como el nuestro. Sí, es que además también, eh, bueno, aparte que Illa ya, ya bueno, dijo bueno, que no lo descartaba porque sería aconsejable el tema de las dos semanas, también desde otros ámbitos, incluso desde la, la patronal y demás, estaban hablando de que no veían mal pasar en bloque, porque al final este desconfinamiento, digamos, a, a niveles de una vez misma provincia pues obviamente pues es frustrante para quien vive en departamento de salud que está mejor, pero también vez cierto que creamos pues, bueno eh, diferentes niveles de velocidad, pues eso, ¿no? A nivel económico, sanitario, social. Entonces, bueno, pues creo que sí que obviamente pues le las garras al lobo y prefirieron prevenir y que mejor pues eso ¿no? que qué esperata a hacer esto de la prevención y no querer correr mucho porque parece que se nos olvida muy pronto que han muerto casi 30.000 personas y que bueno, pues sí que y que los hospitales y los sistemas sanitarios pues, han estado colapsados y al límite. Entonces, cuanto antes seamos conscientes de que es mejor prevenir y hacerlo de una forma sosegada y, y con criterios serios de sanitarios y demás, pues mejor para todos. Claro que esta decisión también deja a los departamentos, a los 14 departamentos que pasaron hace una semana en fase 1, eh, pues eh, los deja tres semanas en, en la misma fase. Pues sí, está claro, pero bueno, por lo menos si hubiesen estado en fase 1 más tiempo, ¿no? y decir, al final eh Yo creo que si hubiéramos pasado a fase 1, o mejor dicho, hubiéramos elegido criterio provincial y no departamental para pasar a fase 1, pues puede que las grandes zonas urbanas hubiéramos lastrado a los departamentos que están mejor y nos hubiéramos quedado todas las provincias en, en fase 0. Bien, pues vamos a dar paso a Geno, pero ya han visto un poco lo que está ocurriendo eh, con la desescalada, Geno. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo eh, es que eh, desde... ¿Cómo ha reaccionado desde el principio la Consejería de Sanidad? Me ha dejado flipada. ¿eh? Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo, es una manera totalmente errática y verdaderamente habría que saber qué hay debajo de todo esto. Yo apoyo... Apoyo lo que acaba de decir Pablo Es decir, señores, hemos estado confinados dos meses y medio Por el amor de Dios ¿eh? Como dice, 30.000 muertos eh, Acabo de oír los últimos datos de eh, 19.000 muertos en la residencia Cuando todavía no tenemos todos los datos eh, Un puñetero desastre Joder, pues vamos a ser más tranquilo, Vamos a ser más tranquilo En cuanto al Departamento de Salud que ya habían pasado a la fase una semana antes, por paciencia, paciencia. Tampoco va a suponer eh, grandes cosas, porque además el pase a la fase 2 nos abre posibilidades que pueden traer tener contagios. ¿eh? Bien, eh, yo eh, estoy de toda manera, estos va y ven de la Consejería de Sanidad, hoy una cosa, mañana otra, me, me causa un profundo desasosiego. Y creo que, que igual que me lo causa a mí, supongo que le, lo, se lo causa a gran parte de la población. Uno no está verdaderamente seguro de cómo se encuentra eh, la sanidad en la Comunidad Valenciana y en particular en nuestros departamentos de salud para abordar un, un posible rebrote del coronavirus. Y esta mañana, cuando estaba otra vez leyendo los, los periódicos y oyendo las noticias y viendo... ...que Madrid está forzando, forzando... ...fase de Madrid... ...pero de qué estamos hablando... ...vamos a ver, vamos a ver... ...la comunidad valenciana... Eh, ...por su característica... ...y porque tenemos muchísimo turismo de, de Madrid... ...necesita estar en plena forma... ...para poder aguantar... ...lo que nos va a pasar dentro de una semana... ...es decir, la llegada masiva... ...de, de madrileños que van a venir... ...a sus uh, residencias secundarias... Yo a veces me da la impresión que estamos tratando con, con infantilismo um, una circunstancia que son durísimas, que nos han puesto de rodilla a todos y en particular, en particular a la sanidad. Creo que deberíamos de ser todos un poco más responsables. Y luego pues el hecho de que la comunidad valenciana a través de su consejera dijera que mmm, vamos a esperar eh, una semana más ...yo continúo pensando y soy muy mal pensada... ...y posiblemente sea una tía con problemas neuróticos... ...que eh, desde Madrid, entre Madrid y Valencia... ...tenemos ahí un acuerdo tácito... ...es decir, eh, cuando la fase 1 de Madrid... ...se la rechazan a la comunidad valenciana... ...yo siempre desde el principio he teniendo un poco la impresión... ...de que era una manera de decir a Madrid... ...vosotros que habéis que tenéis un gobierno de derecha... ...pues mirad, pasa lo mismo con la Comunidad Valenciana... ...que es un, un, un gobierno de izquierda... ...y ahora el hecho de no, de no querer pasar a la fase 2 directamente... ...la Comunidad Valenciana es como para decir... ...ves, nosotros no vamos a pasar... ...y sin embargo los locos de Madrid... ...están pidiendo ya el pase directo a la fase 2... ...pero seguramente son una elucubración en mía. ...en fin, es lo que hay... Creo, creo que, que vas por, también lo pienso yo que ¿eh? no no sé si pablo lo pensará pablo Hombre, yo, yo creo que desde luego cuando se teniendo en cuenta que la opción política pues bueno siempre puede estar ahí eh, si se ve el, el informe que, que presentó consillería a mí estoy sería para la fase 1 eh, se veía claramente que hab, que no había que estar haciendo test pcr que son fundamentales para como comentaba antes, de la trazabilidad del virus, no para ver por dónde va y cómo seguirlo, se están haciendo virus muy por debajo de lo que se debería estar haciendo. ¿no? En las zonas, grandes zonas urbanas, como mayor deseo de población y, por lo tanto, mayor capacidad de... o, o, o de capacidad de... perdón, probabilidad, joder, de, de riesgo, eh, estamos haciendo menos PCR y además en las ferias más pequeñas de porque pues, son las que pasan a fase 1 están haciendo más test PCR, tienen menos densidad de población y por lo tanto eh, menos potencial de contagios y también presentaban unos números de de de ingresos que no eran tan proporcionalmente tan preocupantes con las áreas urbanas. Pues sobre todo también me gustaría hablar sobre sobre un dato que apenas está teniendo en cuenta que creo que es lo que lo comentó el ministro, que es el índice reproductivo básico, que es un poco el, el número que el número que mide la a cuántas personas puede contagiar que una persona infectada, ¿no? Que en el en el mayor pico de de la Comunidad valenciana, pues en marzo era de 7.69, es decir, que una persona contagiada podía infectar a casi ocho personas. Y eh, en estas últimas semanas eh, ese número es ahora de 0,89, es decir, casi uno. Y es verdad que es un número obviamente bajo, pero se está acercando a uno, es decir, a que una persona puede contagiar a otra persona. Una persona contagiada puede infectar a otra persona. Mientras que el 22 de abril, por ejemplo, era de 0,46. Estas últimas semanas hemos estado subiendo, bajando se acerca a uno que es lo que el Ministerio de Sanidad eh, considera como una cifra ya de peligro. no ese, ese, ese índice de reproductivo básico de uno, que es decir que una persona positiva eh, puede contagiar a otra persona. Entonces, quiero decir que al final, obviamente, pues Departamento de Salud como el delche, el nivel de contagios eh, está siendo muy bajo, se está registrando muy, muy poca gente, pero a nivel global la comunidad está... Eh, remontando en cuanto a la capacidad de transmisión del coronavirus, entonces... Sí, pero esa, ese índice precisamente sí ha subido un poco Y ese es el motivo por el que no pasamos en la fase 2. Ayer en rueda de prensa explicaban que se trataba por eh, el aumento de casos que se habían producido en los departamentos de La Ribera, que al final han pasado todos a la fase 1 porque querían que hubiese restricciones, al final no las ha sabido, porque precisamente la subdirectora general de epidemiología, Crocha, aseguraba que eh, se había controlado la trazabilidad de los casos, de yeah. los contagios, de ese repunte de contagios en la ribera, decía que no, no era peligroso porque ya estaba controlado. Se trataba de personal sanitario, de personal sociosanitario, e incluso de las personas que habían estado en contacto con pacientes de COVID-19, con lo que eh, no había un riesgo de una transmisión comunitaria. Claro, eh, si sí. no hay la larga prensa, si sí dijo que el de la Ribera era que subía la media, pues bueno, siempre hay que tiene que subir la media, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, pues eso, viendo la la prudencia que, que hasta ahora pues no ha reinado no pues de querer correr mucho, yo creo que, por lo menos ahora estos días, hemos visto que se ha anunciado la, la contratación de mil rastreadores a nivel autonómico se han anunciado ni siquiera se han integrado, entonces ahora unos días es posible que vamos a poder empezar a tener una mayor capacidad de rastreo, de recuperarse de trazabilidad del coronavirus. Por lo tanto, eh, yo creo que todo lo que sea prevención y, y prevenir, pues nos vendrá viendo ¿no? Como que en la gente en la fase 2, por ejemplo, ya se permite el acceso y el baño en playas, que eso va a ser otra, como como controlado distanciamiento social, mascarillas en áreas tan inmensas y con gente que se, se puede desplazar de no sé si en las fase que se puede desplazar gente de otras provincias pero vamos, que quiero decir que al final eh, si la propia Generalitat ha decidido no pasar la fase 2 es porque sabe que el Ministerio le está dejando caer, que es mejor prevenir y que joder, si hemos pasado lo que hemos pasado no pasa nada por estar una semana más por estar dos que es lo aconsejable en cada fase, para, para ver cómo evoluciona el tema, ¿no? Y que tenemos núcleos de población muy grandes. En la provincia de Alicante tenemos casi dos millones de personas, entre Alicante y el Che casi 800.000. Yo creo que antes de salir, salir todos a la calle, porque si habéis visto por lo menos seis veces la calle el, el lunes, después de venir a la fase 1, pues bueno, yo creo que se puede estar generando un poco la situación de... De relax no de perder la sensación de, de peligro entiendo totalmente que, que hay que recuperar la vida normal y económica y socio cuanto antes cumpliendo pocos pues, con normas de seguridad pero creo que eso que, que en global a veces no sé es consciente un poco de todo lo que lo que ha supuesto ¿no? me sorprende ver de, de, de las declaraciones insistentes ya no tanto en valencia sino también en otras comunidades. Con querer pasar de fase y pataletas de que me tienen manía o que nos están todo bien. Cuando no, no cuando se analizan datos y se ve quién no, todo está como se debería sí. a nivel pues, ¿no? de, Ensegui... de prevención. Tal, uh -huh. Enseguida vamos a pasar a hablar precisamente de cómo se están cumpliendo las normas aquí en Elche y qué está haciendo el ayuntamiento. Eh, pero tú has introducido lo de las pat pataletas. Eh, Chimo Puig, Geno. Eh, Eh, ¿fue apropiada la pataleta de Chimo cuando no se pasó de fase? Perdona, no te oí. No te... ¿La la pataleta de Chimo Puig fue apropiada cuando nos pasamos de fase? Va, vas a ver, yo es que en toda esta historia... Quería precisar, perdona, antes de continuar, que yo estoy totalmente de acuerdo con aplicar la prudencia, ¿eh? Prudencia absoluta. ¿eh? Creo que por una semana no nos vamos a morir ni por dos tampoco porque este asunto es muy grave y creo que en general eh, podemos minimizar eh, las la consecuencias no la pateleta de chimoch pues, a saber a señora eh, eh todo esto a mí me da la impresión eh, que es una puesta en escena de narices porque claro tenía a toda a gran parte de del de empresariado etcétera super capreados Y tenía que hacer uh, pues, uh, la comedia, la, comedia uh, la ofensa de que nos habían vendido, de que esto y de lo, lo de más allá. Lo cierto es lo cierto es que uh, la gestión de la gestión de la, de la pandemia en la comunidad valenciana no ha sido ninguna maravilla. Posiblemente mejor uh, que en otras partes no tengo los datos para poder opinar, porque, entre otras cosas, muchos de los datos no los tenemos. Eh, eh, de los que nos hemos quejado durante mucho tiempo pero yo, para mí eh, esta historia de patareta no es ni más ni menos que eh, hacer frente a, un, a un, no perder el electorado y sobre todo contentar a, a una parte de la población que, que a la que se le llena la boca de decir que si la comunidad valenciana tiene riqueza o si la comunidad valenciana va adelante es gracias a ellos Eh, siempre olvidando que detrás de todo esto hay muchísimas personas que están trabajando para ello y que son los que verdaderamente crean la riqueza, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de Iberiche. ¿Cómo estáis viendo al alcalde? Está a la altura de las circunstancias eh, y al equipo de gobierno. Pablo. Bueno, eh, yo creo que en general, pues bueno, ya la última vez que que hablamos sí que creo que Bueno, pues que se había hecho un plan de ayudas, pues un poco acorde al tamaño de de la ciudad, pero bueno, sí que creo que o he hecho en falta por lo menos eh, más ayudas de, a nivel social, ¿no? porque al final pues el grueso de, de las ayudas y demás sí que se, están yendo a, o se han ido a, al apartado económico, que obviamente pues entiendo que tiene que haber ayuda para las dos partes porque bueno, pues al final el, el sector público está yendo al rescate también de la economía privada porque pues, bueno, pues toda la estructura de pymes y demás no van a, no tiene obviamente el riñón que tienen que tiene grandes empresas y pues es una sangría a nivel de empleo, pero eso sí que creo que, que falta más falta más decisión a la hora de iniciar en la partida social. También creo que, que la mesa esta de los agentes sociales y demás eh, nos ha vuelto a reunir desde desde la primera creo y única reunión que tuvieron al menos oficial no que al final fue básicamente pues que los agentes sociales es decir patrones sindicatos refrendarán la propuesta que el alcalde había hecho así que bueno pues yo le, le daría creo que es una gestión oiva pero creo que se puede hacer Eh, ...bastante más... ...Geno... ...vamos a ver... ...yo es que creo que en este tipo de cosas... ...siempre tiene todas de perder... ...la parte social de la... De, de ...la parte de la sociedad... ...que no tiene la capacidad... Eh, ...por diversas razones... ...de expresarse... ...y de demostrar el estado de pobreza... ...en, en, en el caso que nos ocupa... ...en la que está cayendo... Eh, ...yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo... ...es decir... Eh, tú, si perteneces a, a una organización como la Organización de los Hoteleros, que acaba de, de formarse en este momento, tiene la posibilidad de montarla y de presionar al ayuntamiento para sacar todo lo que pueda. Cuidado, es lícito por su parte. Pero si tú perteneces a este colectivo silencioso, que pierde el trabajo, que no tiene para dar de comer a sus hijos, y que no sabe dónde acudir, que va a comedores sociales, a esto, lo otro, lo demás allá, solamente tiene para representarle los agentes sociales, ¿vale? Y, y no siempre, con lo cual creo que eh, es verdad, y yo en, eh, necesitamos que el ayuntamiento tenga, más un ayuntamiento de izquierda, vamos, al menos calificado como de izquierda, tenga la sensibilidad y se centre en esta parte de la población que va a sufrir enormemente y que está sufriendo. Pero creo que estamos en el principio de, de una situación bastante catastrófica para parte de la población, de toda esta gente que tenía empleos precarios y que ahora se encuentran en la puñetera calle sin, eh, sin ningún ingreso, aunque se haya hecho, se haya decretado ayuda, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay que llevar mucho cuidado No tiene no La, la parte silenciosa de la, de la sociedad eh, Que por desgracia A la que pertenece muchísima gente No tiene los instrumentos Y pediría yo A los sindicatos, a los agentes sociales Que se muevan mucho y que exijan Es verdad Y en eso estoy de acuerdo Que el ayuntamiento de Elche Como todos los ayuntamientos Está limitado ¿eh? Está limitado Eh, para los ingresos y más si empezamos con exención etcétera, etcétera pues las arcas municipales van a tener bastantes dificultades para llenarse, pero a lo mejor hay que cambiar un poco la óptica y ya no es cambiar la óptica darse cuenta que si hay parte de la población que no puede comer pues a lo mejor los negocios de todas manera por muchas ayudas que dé el ayuntamiento no serán florecientes porque la gente no va a consumir Cierto. Eh, y en medio de todo esto lo, hay mucho hay un aluvión de solidaridad, hay muchas ONGs, eh, incluso tenemos un concejal de políticas inclusivas eh, que está muy bien valorado porque es sensible, sí. pero aún así pensáis que las modificaciones presupuestarias que se han llevado hasta el momento, que solo ha sido una, no va a ser suficiente para, para paliar. ...a las familias sin recursos... ...que se van a quedar. ...de... Eh, ...pues lo que ha dicho... ...en no, no, ...la mayoría de la gente... ...el grueso de... ...de... ...esa mayoría no es silenciosa... Pues, que digo, ...pues joder pues... Eh, ...trabajadores y trabajadoras... ...pues la mayoría... ...de gente salarial obviamente pues... ...no están organizados en asociaciones... ...en colectivos y demás que, pues bueno, como puedan estar otro, otro tipo de colectivos económicos que tienen tienen más instrumentos para hacerse notar, siempre seguirá, seguirá viendo esa parte que no a la que le sea insuficiente toda ayuda, ¿no? Quiero decir, hablabas eh, de solidaridad de ONGs y demás, por ejemplo, el Chacoge está haciendo un trabajo fundamental estos días, pues bueno, como que hacen siempre, pero multiplicado por dos, tres, cuatro, porque bueno, pues están eh, atendiendo a gente que incluso ya no que se ha quedado sin trabajo o que o que o que no puede pagar el alquiler, por ejemplo, ¿no? Si es gente que está fuera del sistema, que que gente que no solo migrantes, sino también españoles eh, pues no tienen un alquiler a, a su nombre o el piso no no está legalizado como piso de alquiler, cuestiones que dificultan, por ejemplo, o que no tiene el padrón, cuestiones que dificultan, por ejemplo, el acceso a una ayuda de su orientamiento porque no tiene el padrón. Entonces, están dando problemas eh, para la gente que está fuera del, del sistema, que, digamos, es el escalafón más bajo, ya no, o sea, incluso por debajo pues de lo que comentaba Jena, ¿no? porque toda esa gente precaria que tiene trabajos pues eh, de muy baja calidad, de trabajos basura, que, que lo está pasando mal, ¿no? Y creo que, por ejemplo, pues, si a nivel municipal, a nivel, por ejemplo, nacional, se, se apoyaban ayudas de al alquiler, incluso para arrendatarios de hasta 10 pisos, eh, pues no entiendo por qué a nivel local no se puede plantear ayudas sociales, o sea, ayudas para alquileres sociales mucho más potentes las que se han aprobado, ¿no? Me parecen bastante tímidas. Lo digo porque hay muchos casos de gente joven pues que tiene este tipo de trabajos, que han sido los primeros que han sufrido los ERTE o despides directamente, y que pues tienen que pagar un, un alquiler. Eso es lo que os iba a preguntar. El ayuntamiento es cierto que está limitado, pero eh, en estos momentos su principal trabajo será reconfigurar el presupuesto y adaptarlo a las necesidades y responder a esta emergencia social. Y una de las tareas claves es recortar gastos. ¿Lo está haciendo el ayuntamiento? ¿Lo puede hacer el ayuntamiento el recortar gastos innecesarios o gastos que podrían aplazarse? Yo, la verdad, si que soy sincera, eh, no lo sé. Hablamos, por ejemplo, de las fiestas. Todas se van a aplazar. Eh, todas Algunas se han suprimido. Las representaciones del misterio incluso no sí. se van a celebrar. Y es mucho el dinero que se dedica precisamente a todas las fiestas, a todas las entidades sí. festeras. Hombre, yo, supongo, yo considero, y yo sé que mucha gente va a estar en contra de lo que digo pero yo considero que estamos viviendo un momento de emergencia social absoluto. Y además una emergencia social que va a ir subiendo sin parar. Sin parar porque, perdonad, pero por lo que estaba diciendo Pablo, yo eh, por eh, conexiones con diversas ONG, eh, puedo asegurar que se están viviendo situaciones catastróficas. Pero cuidado, son situaciones catastróficas que estamos viviendo en estos momentos por consecuencia directa consecuencia directa de los abusos que ha habido en el pasado y cuando hablo del pasado hablo de meses y de pocos años atrás entre ellos la situación de muchos inmigrantes y de muchos jóvenes ¿eh? donde se aquí la vivienda de cualquier manera sin contrato etcétera etcétera no voy a entrar en detalle con lo cual esos abusos esos abusos estas injusticias que hemos permitido durante años muchas veces no las conocíamos y eh, Eh, Las vamos se, se están destapando, están a la vista con lo cual todo lo recorte en cosas superfluas del de los presupuestos del ayuntamiento, pues para volcarlos en ayuda a la gente, pues me parece magnífico, evidentemente es complicadísimo complicadísimo, yo no quisiera estar ahora mismo en el pellejo de los del equipo de gobierno ni nada de todo esto es muy complicado sí porque hay que quitar a alguien para dar a otros eh, pablo efectivamente pablo está sí. haciendo ese trabajo el ayuntamiento está adaptando su presupuesto a la realidad hombre ha empezado a hacerlo eh, pero yo creo que, pues, bueno, lo, que, lo que decía no que se puede se puede hacer más siempre al finales estos, estos problemas han estado y están siempre, ¿no? Porque, pues bueno, eh, eh, siempre va a haber quien esté en peores condiciones, trabajadores en situaciones precarias y, bueno, pues migrantes con sus trabajadores particulares que son mucho peores que los de esos trabajadores que tienen, pues un, al menos un, un colchón familiar, ¿no?, de, del entorno. Lo que pasa es que bueno pues esta crisis lo ha, lo, obviamente lo multiplica todo y el virus tambiénti de clases y ataca pues, a aquellos que están en peores condiciones si se puede hacer más pues obviamente sí. hablas por ejemplo el tema de las fiestas pues bueno pues ahí ya veremos el mes que viene que, que finalmente se va a poder celebrar qué es lo poco que se va a poder celebrar celebra las fiestas pues ahí hay partida para recortar no pues por ejemplo el tema de gastos de representación de protocolos las pequeñas partidas que se puedes traer Pero muchas otras partidas que, bueno, pues de actuaciones que que no son prioritarias, que son cuestiones tangibles, no materiales, que no son prioritarias, pues obviamente si han estado años esperando, pues quizá pueden esperar más tiempo. No siempre se puede hacer más. Al final, el Ayuntamiento de Elche, teniendo en cuenta que es un consistorio que está limitado porque no tiene la capacidad de una maestría central, pues tiene tiene un presupuesto de casi 200 millones de euros, ¿no? Y la modificación que hay hecho es 5,4. El Grupo es se va al pago de nóminas, gasto corriente y demás, pero hay mucha parte que se puede modificar y que, bueno, pues también se hace falta audacia, pero pero se puede hacer, ¿no? Incluso la Generalitat ha, ha aprobado ayudas a trabajadores en ERTE, por ejemplo, cosa que no ha hecho el Ayuntamiento. O sea, que al final no es tan difícil, hay menos capacidad, pero se puede hacer. Precisamente nos están escuchando, hemos tenido una llamada de Antonio Tarí, el responsable de día para poner en valor ese trabajo que están realizando desde la Concejalía de Políticas Inclusivas por ese albergue del Toscar que se levantó en cuestión de días, que son 70 personas sin techo que están confinadas allí desde hace dos meses y pico. Es una labor inmensa. Se mantiene ese albergue precisamente por ONGs y ha hecho un llamamiento porque pide ahora pisos, pisos en elche que no hay. Eh, también surge esas deficiencias esas carencias que hemos tenido no va a haber pisos para atender esa emergencia social y eso lo sabe muy bien que claro eh, es que eh, pisos hay pisos hay están cerrados hay que decir eh, ahí ya es una cuestión absoluta de solidaridad por parte de la población de... En general, eh, todos eh nos vamos yo me voy a poner dentro todos eh, somos capaces de ir a, a hacer la compra para la gente que lo necesita dar dinero todos los meses, pero a la hora de ceder un piso para gratuitamente a la gente cuesta ¿eh? cuesta eh, yo quería dar un, una enhorabuena y un fuerte aplauso a la a la labor que está haciendo día. Yo os puedo asegurar porque lo he vivido que he llamado a día para que ayudaran a personas y ha sido inmediato y en todo momento han acudido y eso detrás de esto evidentemente está también el ayuntamiento etcétera hay que reconocer la labor de la gente están haciendo un trabajo tremendo, pero yo creo que sinceramente desde la desde la población en general debemos de ser conscientes que vamos a tener que arrimar todos el hombro eh todos. Eh, obviamente el sector público, a través de nuestros impuestos, los que los pagamos, que muchos no los pagan, eh, a través de nuestros impuestos se tiene que hacer lo que hay que hacer, pero no va a ser suficiente, ¿eh? no va a ser suficiente. Y ahí tenemos, vamos, es mi impresión, o nos ponemos todos o la cosa está muy seria. No tenemos mucho tiempo, tenemos que terminar porque la siguiente entrevista es a Vicente Villalobos. Vamos a dedicar parte de este programa a ese bar tan mítico y emblemático, y me gustaría que acabarais vosotros hablando de, del bar Villalobos, porque cierra sus puertas, la pandemia ha adelantado ese cierre, estaba previsto para el mes de agosto, el día de la jubilación de Vicente, pero ya no van a poder abrir sus puertas, como otros tantos negocios. Pablo Serrano, ¿qué nos puedes decir del Villalobos? Pues mira curiosamente, ayer CNM hice un bocadillo de atún con india en honor al al diálogo y totalmente verídico, porque bueno, pues como tanta otra gente eh quería despime del diálogo y por pues, por lo menos ir a varias veces antes de que a la jubilación en y el cierre en agosto. Pero bueno, pues como muchos eso está deseando que por lo menos abría para dos meses, pero bueno, pues en sí se tiene totalmente perfecta perfectamente que después de toda la vida trabajándonos no no sé, no merece la pena abrir. Así que bueno, pues una lástima porque es una historia de historia es no una gastronomía del de la ciudad sino también popular, ¿no? Pues del imaginario colectivo de una parte importante de la ciudad, De de la tradición Así que, bueno, pues, dentro de todos los bares y demás que no consigan salir adelante, lo están intentando ahora, pues bueno, pues, hay que hacerme una especial aclaración como diálogo. Pues, Pablo, en honor a ti, le preguntaré cuál es el secreto de su bocadillo de atún con aceitun, con olivas sí, y sí. tomate. Se lo preguntaré. Eh, Genoveva, ¿qué nos puedes decir? Presidenta de la Asociación de Informadores. Nosotros tú sabes que desde la Asociación de Informadores ya les dimos un dátildor a Villalobos hace unos años precisamente para reconocer su labor y además es que Villalobos es una tradición, es una tradición ilícitada más, quiere decir. Uh, yo, por ejemplo, que mis hijos viven fuera, cuando les dije que iban a Villalobos iba a cerrar, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede cerrar? Claro, el bocadillo de atún con el dedito ahí que hacía la señora, esto se ha quedado como, como un hito en la sociedad illicitana. Y además, yo creo que pasará al acervo eh, lingüístico, ¿no? El, el bocadillo de, de Villalobos. Eh, es decir, es una institución. A mí personalmente me da mucha pena, pero entiendo, entiendo que se jubilan, que posiblemente nadie pueda llevar adelante el negocio por diversas razones y yo les deseo toda la suerte del mundo y sobre todo que tengan un descanso feliz y una y una una jubilación gozosa que se lo merecen, ¿eh? lo merecen pero el villa creo que no va a morir nunca en la memoria de varias generaciones ¿eh? a ver si hayciones a ver si hay algún valiente que pueda tomar ese relevo del pues, villa estaría bien, estaría bien. <risa> muchas gracias que noeva gracias gracias, gracias pablo Adiós.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 Así tres son green. Escano, todo para la construcción, reformas y mejoras, Materiales Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera Laolla en el 965457977 y en materialescano.com. Así Desde el Grupo Águila, estamos trabajando sin descanso para abrir próximamente, con todas las garantías sanitarias, tanto para nuestros clientes como para nuestros empleados. Sabemos que nos estáis esperando, y nos llegan vuestras muestras de cariño. En breve, volveremos de nuevo a disfrutar del tiempo que pasamos juntos. Restaurantes Águila Bar. Nos vemos pronto.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 546 1298 La Gloria con Rosmar Alonso. Ayer en las redes sociales hubo una despedida esperada pero triste. El mítico bar Casa Villalobos, con más de un siglo de historia, no abrirá sus puertas ya. ...en julio estaba previsto el cierre... ...pero esta cuarentena lo ha adelantado... ...y el comunicado que lanzó ayer en redes sociales... su propietario Vicente Villalobos... ...esclatez, puso de manifiesto... ...esa imbricación de este negocio... ...con la ciudad... ...más que un negocio es una tradición... ...cientos de mensajes... ...recordando los buenos momentos... ...y el bocata de atún con tomate... Fue la respuesta obtenida a modo de reconocimiento merecido por los años que la familia Villalobos ha dedicado a mantener este negocio desde 1932. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, Romario. Pero antes de su familia hubo otra, la de Barceló, que inició Estebar. ¿Siempre estuvo en el carrera en Pedra desde 1901? Sí, pero estaba en la esquina, en, los, en frente de lo que era el Banco Popular, que era el Banco Santander, estaba la casa de los Barceló, era propiedad de ellos, y ellos tenían, la, en la planta baja, montaron el, la tienda, en el principio era una tienda, Don José Barceló Bru en 1901. Ellos vivían encima, en, en, en el piso que había arriba, era planta baja y piso, y ahí lo montaron. Y en 1932 se lo traspasaron a mi abuelo. Es consciente su familia es consciente que con usted y con su mujer con la jubilación de ambos termina una tradición en el Chen. ¿Nadie de sus hijas o de su familia ha querido seguir? Bueno, mi, mis hijas y, y y la familia en general tienen todos tienen su su camino marcado por otro por otro camino, de hecho, a las dos hijas mayores han tenido que, que estar con nosotros por circunstancias de enfermedad nuestra de, de una operación de mi mujer de, de un ictus que me dio a mí hace ocho años el año pasado también me, tu, me tuvieron que operar a mí de, de, un, de una cosa que pues, gracias a Dios parece que va todo bien y, y las dos mayores pues tuvieron que dejarse su trabajo y, y ir a, a, al bar a ayudarnos pero vamos su camino lo tienen enfocado por otro camino y las pequeñas una es profesora la otra también es educadora infantil y tienen también su camino por todo, por otro lado Y y es por eso, pero de todas formas el mi mi prima, que es mi socia, porque el negocio viene de herencia de los abuelos, después pasó a mis padres y a mis tíos y, y mi prima que es la, la la dueña de la mitad del negocio conjunto conmigo, es era profesora, porque está jubilada ya, vive en argucia en jerón hace muchos años y ya llegamos a un acuerdo de que todo continuará igual hasta que yo me jubilaré y cuando yo me jubilara como no había nadie que, que quisiera seguirlo. Pues ahí terminaba la historia de, del Villalobos. Es una lástima, a mí me sabe, ayer tuve unas emociones muy muy fuertes porque no esperaba él, como tú has comentado, no esperaba toda la reacción que ha habido, ¿eh? es que ha sido espectacular. Y labrá, Vicente, y labrá, el Villalobos es espectacular, ha, sido, ha estado con nosotros durante más de un siglo y eso supongo que el cartel que usted va a colocar en la puerta será un cierre o un se traspasa. No no es, es cierre, ¿eh? es cierre, no no hay traspaso en eh, la familia el, el edificio es todo de la familia de, de un montón somos un montón de primos y, y la idea es intentar vender el edificio, si alguien quiere comprarlo y continuar el negocio ya es otra cosa, pero el, el bar como tal no es traspaso ese bar para nosotros es una tradición para usted, ha sido una esclavitud para usted y para su familia, por lo que ha comentado de sus hijas. Bueno, para mí yo por me, me la verdad es que tuve que quedarme allí a trabajar por circunstancias. Yo estuve en la carrera de magisterio, pero primero falleció mi padre cuando yo tenía 20 años, después falleció mi tío cuando yo tenía 20, 24 y y claro, se habían quedado las dos viudas, mi madre y mi tía, y me dijeron, "No, oh, Vicente, o, o te quedas tú aquí con nosotros o, o el bar se cierra." Estoy hablando del año 83. Y, y yo ya yo ya iba a ayudarles, pero vamos, porque yo estoy ahí ayudando desde que tenía 10 años. Yo los fines de semana, sábados y domingos. Me hacían ir cuando no llegaba ni a la ni a la altura de la barra de, del mostrador del bar a a limpiar en las mesas y ayudar a mi tío a, a a limpiar y a fregar, o sea que pero vamos que, que yo que sé, es que es que es, todo esto es muy emotivo para mí, ¿eh? Han sido muchos años detrás de esa barra Eh, tengo muy buenos amigos hechos allí en el bar y, y eso, eh, tengo un sentimiento encontrado conmigo mismo muy muy fuerte. Sí, Vicente, porque los clientes son amigos, eh, los clientes del Villalobos. Vamos con la historia de, del bar, porque usted lleva desde bien pequeño allí, pero le ha permitido estudiar magisterio una carrera y tiene una formación y tendrá sus inquietudes. ¿Eso le ha servido? Para para llevar el el bar Villalobos hasta donde donde lo ha conseguido Hasta convertirlo en un referente Sí, pienso que sí, claro Una cosa es, yo gracias a Dios Bueno, yo y mis hermanos, mis hermanos también y mis primos Todos o sea, nos dieron la oportunidad de estudiar a todos Mi hermano mayor se fue a estudiar a Valencia Después se quedó a vivir allí El pequeño era, era profesor, fallecido también muy joven era profesor de, de Historia y trabajaba, de, de hecho, llegó a ser subdirector del Instituto de la Asunción y era profesor de, de Historia y de Valenciano. Y, y vamos, y, y yo estudié magisterio porque fue lo que lo que yo elegí. Mí, mis padres siempre nos, nos dijeron que que lo que quisiéramos hacer en la vida, que, que ellos para adelante. ¿no? Y, y bueno, después por circunstancias, ya te he comentado, por circunstancias me, me tocó quedarme en el bar, no me arrepiento de nada. Claro. ¿Eh? y ha habido de todo, ha habido momentos muy bonitos y otros momentos muy duros, uh -huh. pero bueno. ¿Y y cuál es el éxito del Villalobos? ¿El tiempo que ha pasado, el que no no hubiese cambios apenas en mantenerlo eh, su esencia como como antaño? Yo pienso que sí, eh, el, el el de hecho la gente lo que más alaba es el el típico bocadillo de atún con tomate y anchoas. Ha habido gente que le llamaba bicicleta, a nosotros nos hacía gracia y por eso se lo inventó la gente. Eso no, nunca nos, nosotros nunca lo hemos dicho, pero bueno. Y, y es la base ha sido ese y el aperitivo, ha Lo que pasa es que el aperitivo últimamente hace unos años que se ha ido perdiendo perdiendo, no solo en, en mi casa, sino en en la mayoría de bares. Era era una una costumbre que había muy fuerte en Elche y y poco a poco fue menos a menos y eso se perdió. Pero el tema del bocadillo, ¿no? Y y yo tengo que reconocer que en los los dos 3 últimos años había repuntado bastante el, el, el negocio, ¿eh? porque pasé una época muy muy que estaba muy floja la cosa, pero había repuntado y estaba ahora ahora mismo funcionaba muy bien. Pero la decisión de que de que se cerraba el el 1 de agosto, que era el, el día que yo me jubilo, estaba tomada ya desde que la Seguridad Social me dijo que me tenía que jubilar a los 65 años y 10 meses. Y qué es ese día o sea que esa decisión estaba tomada ya y consensuada en toda la familia su familia cogió el testigo del villalobos en 1932 esto es antes de la guerra civil y no cerró el bar durante la guerra civil ¿Qué le contaba a su padre o su abuelo de, de esa época de la guerra civil? ¿Eran bocadillos también de atún con tomate y anchoas o ellos preparaban otras viandas. Sí, bueno, mi abuela, mi abuela cocinaba, tenía lo que no sé, lo que yo no tengo muy claro es si lo hacía allí en el bar o lo hacía como vivían enfrente, si lo hacían casi lo bajaba. Yo sé que mi, mi abuela cocinaba. Mi padre tenía 11 años cuando cuando mi abuelo pilló el bar y también desde pequeñito también eh, el este, estaba estudiando en el instituto que había entonces en aquella época, pero también acabó en el bar igual que yo, o sea que Está ha venido de herencia desde que mi abuelo... Lo... Yo me imagino que mi abuelo, cuando cogió el traspaso en 1932, no se podía imaginar que iba a durar tanto <ríe> con, con el negocio abierto, pero bueno, iba, ahí, ahí ha estado. Ni que iba a pasar una guerra civil y nunca cerró, ¿no? Durante no, no, no, la contingua. No, sí, sí, no, no, no cerró. estuvo Todo el tiempo estuvo abierto. Eh, Vicente y qué le contaban eh su su padre y su abuelo de de esos años eh, que usted no había nacido de los años de de la guerra la posguerra ¿Qué le contaban del bar villalobos bueno yo a mi abuelo no lo conocí porque murió cuatro años antes de nacer yo pero mi padre sígue me pues que, que había sido muy duro que pues eso el tema de las cartillas de razonamiento que la gente pues pues eso es. Fue una época muy dura, pero que la aguantaron allí como pudieron y continuó el, el, el negocio. Y, y usted la, la, lo retomó en la década de los 80. ¿Cuántos bocadillos de atún con tomate y anchoas han podido vender en un día? Bueno, yo sé que hay un récord, que lo he comentado alguna vez, que fue una noche de la roda, bueno, el día completo, desde desde las 9 de la mañana de, del día 14 de agosto hasta hasta las 6 de la mañana del día 15. ¿Eh? Ese día se vendieron, te estoy hablando del año 60 y algo, ¿no? no no recuerdo exactamente qué año fue, y mi padre me contó que se habían vendido 1.200 bocadillos ese día. Qué, qué récord, ¿no? Eh, y por qué el secreto del bocadillo de atún con tomate eh, es que he prometido eh, hacerle esta pregunta a más de un cliente y amigo del Villalobos. ¿Cuál es el secreto, el éxito de ese bocadillo de atún? Bueno, yo creo que, lo he dicho también más de una vez, yo creo que el, el cariño con el que se hacía. ¿eh? El, el, hay un, una una cosa muy curiosa, porque las el, el atún, no sé por qué, las ratitas pequeñitas no tienen el mismo sabor que las latas grandes. Y claro, el, el, la lata que nosotros utilizamos ahí es la de la de cuatro kilos y pico. Y antiguamente eran las la, una que había que, que tenía casi diez kilos, Y se ve que, no sé por qué, el sabor de la turno es igual en la pequeña que en la grande. Y, y ya te digo, y el cariño con el que se hacía. ¿Los mejores momentos del Villalobos, Vicente? Bueno, ha habido ha habido muchos, pero <ríe> o sea, si espe especialmente uno o dos, no no quiero destacar nada. Bueno, el, en los últimos 12 años, el, el tema de los amigos del Villalobos, que, que me ayudaron a impulsarlo en, en un momento que que la cosa estaba muy mal, muy mal. Eh, tengo que agradecerle, siempre lo he dicho a Juan Perán, a Ricardo Caballero, a Fernando García su ayuda en, en aquel en aquel instante. Eh, son muy grandes amigos míos, pero vamos, es y es un agradecimiento que ellos lo saben que lo llevo en el corazón. Quiero decirle, y... quiero decirle que después de su entrevista eh, Juan Perán también hablará del Villalobos porque eh, no le ha costado nada decir sí a esta entrevista, a la invitación, porque él también quiere reconocer precisamente eh, lo que significa el bar Villalobos para esta ciudad, Vicente. Hemos hablado de los mejores momentos, desde luego, que deja a los amigos, pero el peor momento es este, es este porque en el comunicado que usted ayer lanzó en redes sociales a modo de despedida, y muy emotiva, lo, lo firmó con yo compro en Elche. Eh, ¿qué, ¿qué pasa con la situación de los bares? Porque el Villalobos cierra, pero además cierra también eh, de forma emblemática, porque es un, un referente de lo que puede pasarle a otros bares en la ciudad después de esta pandemia. Sí, bueno, el, el tema de Yo Compronelche es un, un grupo que ha nacido en Facebook, de, del cual soy uno de los administradores. Hemos conseguido en, en 45 días llegar a a ser 32.000 miembros, cosa que, que es dificilísimo, dificilísimo, pero pero lo hemos logrado. Pienso que también eh, ha sido debido a la situación en la, en la que nos encontramos. Estamos intentando ayudar desde ahí a que la gente se interconecte entre entre los empresarios, los comerciantes y y los clientes, a ver si conseguimos que, que no se hunda, ¿no? La la economía de Elche. Pienso que estamos consiguiendo desde desde este grupo estamos consiguiendo que, que la gente venda de hecho hay muchos agradecimientos porque está funcionando muy bien y la idea que tenemos de, es de continuar, tenemos proyectos de, de hacer un canal de Youtube en televisión para hacerlo en directo eh, tenemos también que, que, estamos a punto de crear una app estamos una página web para que los, los comerciantes y los comercios se puedan anunciar desde allí vamos tenemos un proyecto muy muy muy muy grande y además totalmente desinteresado sin pedirle nada a nadie o sea todo es gratis y, y vamos pienso que estamos haciendo una buena labor y de hecho es una de las cosas que me van a tener entretenido a partir de ahora que eh, lo estoy haciendo con mucho gusto eh, me implicaron el tercer día yo yo entré como un componente más eh me apunté me apuntó una una amiga. Y, y la sorpresa mía fue cuando publiqué dos cosas y, y, y por la tarde de ese mismo día que yo me había apuntado me llama el administrador, que, que lo creo, y me dijo, Vicente, ¿quieres ser administrador conmigo? Digo, pues vale, y ahí estoy liado. Iba a preguntarle precisamente después de su jubilación qué va a hacer y por lo que he visto es más compromiso con su ciudad y más compromiso con su oficio, el de la restauración. El Yo compro en Elche lo hace, el único objetivo es reactivar el comercio en la ciudad. Eso, eso es, ese es, ese es el objetivo principal. Y, y bueno, y por lo que has dicho de lo que iba a hacer después de… de bueno, ahora después de retirarme tengo… Otro, otros dos objetivos, disfrutar mucho más de la familia de lo que he podía hacer hasta ahora. Junto con mi mujer tenemos previsto intentar hacer un viaje o dos por España, ¿eh? empezando por el norte porque no lo conocemos, no conocemos prácticamente nada, solo la parte de Andalucía, porque mi mujer es de Granada, de la provincia de Granada y la parte de Andaluza sí la conocemos más. Entonces es, es eso, intentar viajar un poco y después la la tercera la tercera cosa que quiero hacer es dedicar todavía más tiempo si puedo a la hermandad de Semana Santa que, que creamos entre tres amigos en el año 83 y que de la cual soy ahora mismo el presidente electo, lo que pasa que debido a las circunstancias el obispo todavía no, no me ha ratificado. Pero bueno, soy efectivamente soy el vicepresidente y, y estoy esperando que me ratifique como presidente el el obispo. Sí. Esas son la, las tres cosas y bueno, y sobre todo ya te digo lo del yo compró en Elche que me está me está implicando pues está desde que me levanto a las 7 o las 8 de la mañana y a veces a las 6 eh, conectarme con el con el móvil y estar hasta las hasta las 12 pico la 1 de la mañana pues intentando ayudar a la gente, ¿eh? la la intención de, del grupo Yo compro en Elche es esa, intentar ayudar a la ciudad de Elche a que reactive la economía. Si ponemos nuestro granito de arena todos, pues, espero que lo podamos conseguir, porque desde luego estos tiempos que, que, que estamos viviendo están siendo muy duros para mucha gente. Pues eh, gratamente nos ha sorprendido Vicente Vialobos porque se va a convertir en toda una institución. Su apellido su apellido ya lo es, ya forma parte de nuestra tradición popular y, y espero todo el éxito del mundo, en todos los proyectos que va a emprender, como el de la Semana Santa, el participar con esa nueva hermandad, el de la Yo compro en Elche porque es por el bien del municipio y, por supuesto, que disfrute de todos los viajes. Hay belleza después del Villalobos, hay mucha belleza en España. Usted habrá escuchado, Vicente, en su bar, todas las canciones populares de Elche, supongo, desde el Misteri hasta Aromas y Licitanos, ¿verdad?, Sí, sí, sí, no es lo de los jueves era espectacular, eh, eran todos los días era bueno todos los jueves eran canciones una tras de otra. Pues, pues yo quiero terminar eh, con, con usted Ién, porque yo identifico su negocio con ese himno de aromas licitanos que sin ser el oficial es el que el pueblo ha escogido su bar sin ser un monumento es el que el pueblo de hecho escogió durante más de un siglo para ser feliz. Gracias, Vicente Villalobos. Gracias a ti. Buenos días. No! Yeah. que dedicamos al Villalobos la clave precisamente de ese bar es a nuestro modo de ver el tiempo que ha permanecido abierto, siempre ha sido un referente de la hostelería y ha acompañado a muchas generaciones de licitanos en todas sus etapas el Villalobos forma parte de nuestra historia lleva más de un siglo abierto y por ello nos entristece mucho perderlo y por ello se entiende que este bar más que clientes siempre ha tenido amigos y uno de ellos es el empresario licitano Juan Pedán, quien junto a otros empresarios como Ricardo Caballero o Fernando García han hecho posible esos almuerzos típicos del Villalobos los jueves, todos los jueves del año donde se han realizado tertulias para conocer el pulso de la ciudad con invitados también que han destacado por su larga y destacada trayectoria profesional, política, artística o personal Juan Pedán, muy buenos días Buenos días qué pierde Elche con el cierre del villalobos bueno, pues yo creo que algo que como bien has dicho tú eh, han pasado por ahí muchas generaciones eh yo recuerdo por ejemplo, cuando tomábamos el bermut hace cuando éramos los chavales y bueno pierde pierde por eso un... algo muy bonito algo muy. Muy de Elche, mira tú. Muy de Elche. Muy eh, de Elche. Juan, eh, hemos estado hablando con Vicente Villalobos. Él nos ha dicho que es tierra definitivo, que no hay traspaso, se cierra. E incluso nos ha comentado que usted, junto con otros empresarios, en los momentos más difíciles pues estuvieron ahí ayudándole para reflotar ese negocio. ¿Por qué quisieron ustedes unirse, constituir esa asociación de los amigos del Villalobos? Bueno, mira, esto es como tantas cosas que se hacen en la vida, bonitas, que se, luego resulta ser muy bonitas. Y esto fue algo igual. fue Un día eh, fui a almorzar allí con Ricardo Caballero. Ricardo es una persona que todo el mundo la conoce. Yo lo aprecio mucho desde que vine a Elche. Era jugador del visitano, su padre era el presidente. Bueno, en toda la historia esa ya la conocemos. Y, y bueno, y un día le llamo y le digo, Ricardo, eh, acababa yo de, de hacer gimnasia por la mañana, a las ocho de la mañana. Y le digo, Ricardo, si bien era al villalobo, nos hacemos un bocata los dos. Y dice, allí estoy esperando. bueno, vine eh, y almorzamos. Almorzamos muy a gusto ahí con nuestro bocadillo de, de atún y tal, y, y estuvimos hablando. Pues, eh yo no tenía un sitio fijo entonces para almorzar eh, iba por allá por por el, el águila por allá por la cruz de los caídos y, y bueno el caso es que eh, quedamos al jueves siguiente al jus siguiente y fueron apareciendo amigos amigos delche de pues justo medrano eh, este enrique el trompeta eh, fueron apareciendo josé lu eh, esteo fernando eh, y, y, y empezamos a hacer ahí una mesita y cada vez más grande y cada vez más grande y hasta que un día cantamos eh, enrique se trajo la trompeta cantamos una lavanera que es lo típico y lo y lo que también se ha perdido se está perdiendo ahí y, y bueno y almamos allí un con esto y, y, y bueno y, y fuimos ha lo grande y bonito empezamos a, a, a invitar a a, a, a, a todo eh, vino hasta el ministro moratino una vez que le cogió por aquí y le invitamos eh, y han venido han venido personalidades ¿eh? han venido gente muy muy Y claro, tanto y bueno, de, de la política como de la cultura, sí, eh, sí. ha sido un referente, porque sí. eh, ustedes, eh, ¿qué eran? ¿Las tertulias del Villalobos? ¿Era la peña del Villalobos? ¿El espíritu de los jueves eh cuál era? No, Villalobos, el, el, era Villalobos, jueves, Villalobos eh, para los los los del Villalobos, no sé. Sí, pero ¿cuál era el objetivo, precisamente, de esas reuniones y de esos invitados especiales? ¿De qué hablaban? ¿De la actualidad? ¿De la historia del sí, sí. Villalobos? ¿De la historia de no, Elche? No. no, no, se hablaba de la actualidad y luego por pues, algunos hablaban del Villalobos, de, de los recuerdos que tenían del Villalobos y, en fin, las anécdotas y todo esto, ¿no? Y, y, y bueno, pues así se fue, se fue haciendo. La verdad es que fue algo muy bonito... Que que lo lo fuimos ordenando poquito a poco y se ha convertido desde luego en un grupo que es una lástima una lástima porque ahora tendremos que darle otra salida pero eh, bueno eh, es una lástima que se rompa que se rompa después de, de tanto tiempo y de tantos buenos ratos que hemos pasado eh, Vamos a intentar que no se rompa, pero bueno. Claro, porque, eh, ustedes eh los años que llevan yendo allí, eh, cuando Vicente les dijo, "El 1 de agosto cumplo ya eh, los años de la jubilación y esto se cierra." Ustedes intentaron eh, convencerle de que fuera de que siguiera un poco más. Hombre, algo le hemos dicho, pero <ríe> Vicente es un hombre, es un hombre muy firme en eh, sus decisiones y, y bueno, y Y es serio como como su cara lo dice, porque es un hombre eh y bueno le hemos dicho algo, pero realmente no hemos cogido y no hemos sentado y hemos hablado profundamente, sabe eh no la verdad es que yo siempre he dicho, oye, vamos a a ver, vamos a ver, vamos hemos hablado, fernando ricardo, tal hemos hablado y no hemos llegado a acuerdo, la verdad. Bueno, ahora pone en venta todo el edificio. puede ser que esos amigos del Villalobos pueda comprar el edificio o esto es aventurarse demasiado esto es aventurarse demasiado Juan. Eh, eh yo ya ya me gustaría no eh, hacer algo, pero eh, es no, no no no no lo contemplamos. Y de momento tampoco, ah, bueno. y menos en una entrevista radiofónica en la que yo me gustaría terminar, Juan Perán, eh, que usted me diga eh, qué ha significado el Villalobos para él y, sobre todo, qué ha significado la amistad con Vicente Villalobos para ustedes. Bueno, yo el tiempo que ha molestado ahí lo, el grupo de Villalobos, eh, tengo que decirte que, que, que lo he pasado genial. Vinte nos da nos ha tratado siempre de lujo muy bien y cómo ha sido el diálogo ha sido le hemos dado le hemos dado un poquito también de vida y bueno pero ustedes han contribuido me me entrice me, metrice me estar hablando de esto de verdad de verdad. Se emociona. Pues mire, eh, vamos a cambiar de tema, vamos a poner el colofón, porque antes he dedicado el aroma Silicitanos, en su versión más corta, a Vicente Villalobos, por el trabajo de su familia, al frente de este bar. Y ahora queremos dedicarle a ustedes, a los amigos del Villalobos, a esa peña que ha sido clave para mantenerlo durante los últimos años abierto, la siguiente canción. Es otra que ha sonado muchas veces en ese rincón del Villalobos, el Cheque sí, sí. Augusto. Y además, y además, Juan, vamos a dejarle con una versión que coreó el propio Gran Teatro. Usted estaba también allí, más de un millar de ilicitanos y ilicitanas que acudieron como usted a ese concierto que el músico Ángel Alfosea ofreció en enero de 2018 para presentar de forma exquisita nuestros cansonetes populares. Así que, ¿qué le apetece? Creo que es el mejor broche para rendir homenaje al Villalobos, el Cheque sí. Agus que nos sale del corazón. Sí, sí, sí. Esto que estáis haciendo es genial. Veo que, que debería de hacérsele varios homenajes, porque son méritos, ¿eh? Varios homenajes. No nos cansamos de hacer estos homenajes a gente genial como vosotros y como Vicente. Muchas gracias, muchas gracias. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental. Avenida de Novelda 58, Elche. 101.4, Teleelche, Radio Marca. Son las 10 y 21 minutos de la mañana. Espero que estén pasándolo bien en este programa de La Glorieta donde continuamos y avanzamos y hemos llegado justo a tiempo para iniciar esa ronda de noticias antes de las diez y media, antes de la siguiente de las entrevistas. Después de rendir homenaje y este reconocimiento al bar Villalobos, que cierra sus puertas, que no abrirá más después de más de un siglo de historia en Elche, pues nosotros tenemos que continuar dando otras noticias. Iziar Martínez, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Tú has llegado a comer tu bocata de atún en el Villalobos? Es que yo creo que el Villalobos es ya una institución, ¿no? Más más que otra cosa, sí, el, la generación a lo mejor de mis padres sí que la he más a fondo, pero me llama la atención la ilusión con la que nuestros padres nos transmiten a las generaciones más jóvenes, ¿no? Lo que ha sido el bar Villalobos para ellos y para Elche. Y yo eh, con mis amigos también también he ido generaciones después, así que también me da pena, sí. Claro, porque esto ya era la tradición familiar es. y <risa> Sí, nos da mucha pena, pero todo en la vida se acaba y Así esto se ha cerrado una etapa y le deseamos toda la suerte a Vicente en la nueva etapa que va a continuar, que además es fascinante, como yo compro en Elche o la Semana Santa, que va a enriquecerla con más hermandades. Isia, Martínez, ¿qué noticias tenemos para hoy que tienes preparado? Bueno, pues aunque estemos disfrutando de las posibilidades que nos ofrece la fase 1 las autoridades sí que tienen puesta la mirada en pasar a la fase 2, pero Ana Barceló, la consellera de Sanidad de ayer en rueda de prensa anunció que renunciará a pasar a la fase 2 esta semana por prudencia y por responsabilidad lo dijo literalmente, porque Barceló dice que prefiere que la comunidad pase en bloque para que no haya descompensaciones entre algunos municipios con unas normas y otros con otras, esto dicho a grandes rasgos, ¿no? Y entonces para que la tasa de contagios en el che siga siendo baja y cuando podamos pasemos a la fase 2, pues anunciar que las, las multas que se han puesto por saltarse las normas, ayer día martes fue el número más bajo que se, que se ha registrado desde que comenzó el inicio de alarma, 43 fueron las multas y eso sí hubo un detenido, pero como digo son... Son la, los datos más bajos y ayer estuvimos con Pedro Montore, el comisario local de la Policía Nacional, y nos dijo que cuando se cambia de fase suele haber un repunte de multas, por eso es que la gente pues quizá no conoce todas las normas y suelen hacer una campaña informativa, pero no es el caso de este pase a la fase 1 porque, como vemos, los datos de multas son los más bajos que se han registrado hasta el momento. Siempre pensé que ese fin de semana previo a pasar a la fase 1 que no pasamos y nos quedamos en la fase 0, creo que ese repunte que hubo de multas puede ser por la indignación de mucha gente de que pensaba que iba a pasar, no pasó, no sé, las expectativas, no sabemos. Ese fue el fin de semana con más multas uh -huh. o incluso los días con más multas y las y además los actos fueron los más típicos, ¿no? Porque fueron fiestas y demás, que sí. no es no es cualquier cosa. Pero bueno, en ese sentido, vamos en, en buena línea. Hoy también estamos pendientes de ese estado de alarma. A ver si Pedro Sánchez consigue aprobarlo, aprobarlo. en el Congreso durante 15 días más. Estaremos pendientes. Y también sobre seguridad, eh, hoy el concejal Ramón Abad va a presentar un plan de seguridad de, en la situación actual del estado de alarma. Nunca antes habían anunciado un plan como tal, sino medidas... Eh, y estaremos atentos porque a las 11 y media lo anuncia así que en el informativo de la una empla a todos a que nos escuchen a ver de qué trata ese plan de, de seguridad supongo que nuevas medidas levantar algunas restricciones porque de eso va precisamente ramón abate ayer por la tarde eh, nos anunciaba eh, que se levantan que se abre algún tramo de algún de alguna de la playa el cadáver ¿Para qué, decía si sí, el Ayuntamiento va a permitir la práctica de la pesca deportiva. En parte de la playa del Carabasí, como motivo de la entrada a esta fase 1, se ha autorizado el acceso a la playa y los espigones de la línea del mar de la playa del Carabasí de Arenales, en concreto, únicamente en los lugares habilitados, como aquellos que van a hacer deporte a la playa, entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana, ambos incluidos. Lo, lo explicaba si el Edil de Seguridad Ciudadana Ramón Abad el Ayuntamiento habilita desde la noche de este martes 19 de mayo reabre parcialmente la playa del Carabasí para permitir que pescadores eh, puedan practicar este deporte por lo tanto hay que recordar que el resto de las playas tanto para paseos como para el baño continúan cerradas y abrimos de forma parcial este tramo de la playa del Carabasí para que se pueda eh, practicar la pesca deportiva permitida en la normativa ministerial dentro de la fase 1. Y cambiando de tema también, el Ayuntamiento ha ampliado el plazo para solicitar las ayudas reactivas, que son ese montante de más de 3 millones de euros para micropymes y autónomos. El plazo se ha ampliado hasta el 25 de mayo y según el edil de promoción económica Carlos Molina, eh, se garantiza así el tiempo suficiente y también para aquellos que han retrasado la solicitud por problemas de trámite, pues que tengan un mayor tiempo. Para facilitar que las personas que tienen que entregar la documentación para el programa reactiva de hemos firmado un decreto para ampliar esta fecha hasta el lunes 25, también para que tengan tiempo suficiente y por pues, si han tenido algún problema técnico para, para poder hacerlo, para que tengan un plazo mayor y tener una, una mayor igualdad de oportunidades. Y volamos ahora hasta el hasta el aeropuerto porque desde que se decretó el estado de alarma el aeropuerto de Elche ha operado 39 vuelos de repatriación entre el 25 de marzo y el 13 de mayo regresaron a sus hogares centenares de españoles que han aterrizado en nuestra terminal y que la pandemia pues les cogió en otros países. El aeropuerto también eh, operó un elevado número de vuelos de repatriación porque sabemos que es un aeropuerto donde normalmente acoge turistas. Que, por cierto, también el desde este lunes el gobierno lo ha habilitado junto a otros 13 aeropuertos para ser una de las puertas eh, a España ¿no? para esos turistas que vengan. Y para continuar y ya más o menos finalizar, decir que continúa el plan de fumigación contra plagas de mosquitos en barrios y pedanías. Como la empresa concesionaria solo puede atender a espacios públicos, desde la Concejalía de Sanidad hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para, ahora que se puede ir a segundas residencias, pues, tener cuidado pues, en las macetas, piscinas, aquellos donde se puedan hacer acumulaciones de agua, estar pendientes para que no se produzca la proliferación de, de estos mosquitos. Esto lo decía Mario Lagaliana, que ya es la, la edil de sanidad. Estando ya en fase 1, la cual nos permite la movilidad a nuestras segundas residencias, la empresa solicita en la medida de lo posible la colaboración ciudadana acudiendo a sus viviendas, para así inspeccionar acumulaciones de agua, tanto en cubos, bidones, charcos, maceteros, pero sobre todo el, eh, el mantenimiento y la acloración tanto de piscinas como balsas, para así evitar la proliferación de mosquitos. Bueno, Ross, pues ahora en un minutillo también empezará una rueda de prensa de la concejala de Educación porque va a informar sobre el proceso de escolarización, si sí, hay novedades. Las ayer primeras... mismo, uh -huh, ayer uh -huh. mismo la entrevistábamos y nos daba primicias como que había recibido ya ese proceso de admisión del alumnado con el baremo de la Consejería de Educación, así que mucha atención a esa rueda de prensa y también eh, para todos los padres y madres que de forma telemática tienen que matricular a sus hijos en las diversas etapas educativas. Hay también ya fijada una fecha, el 7 y el 8 de junio, creo recordar, para las charlas informativas, esas que se daban en el centro de congresos ahora se darán vía online, de forma abierta, así que eh, donde se podrán resolver todas las dudas vía eh, interactuación, o sea, los padres y madres podrán preguntar vía online todas las dudas que tengan a los responsables eh, de educación, porque es verdad que es un lío esto de matricular de forma telemática a los alumnos. Sí. Pues de ello informará también, así que estaremos atentos a ver sí. qué nos cuentan. Tanto el edil de seguridad con ese plan de, de medidas, como la edil de educación. Ese plan la, de la, conce ¿La concejal de educación, la rueda de prensa, qué hora es? Ahora a las diez y media. O sea, cubres, cubres la información, ¿no? Entonces te tengo que decir adiós, ¿no? Sí, no ya, No te puedo dejar más tiempo aquí, Izear, qué lástima. pues la despedimos a Izear Martínez, pero eso sí, con la condición, con la promesa de que vuelves, ¿no? Eso, nos despedimos pero por unas horas, a la una vuelvo con, con más noticias y con Marga también Pues a la una vuelven nuestras chicas de los servicios informativos aquí con todas las noticias de este miércoles 20 de mayo, gracias, buen trabajo y tía. ya Gracias, pasen un buen día Nosotros continuamos esta ronda de noticias cambiando de sintonía porque también cambiamos de interlocutor y nos vamos a nuestro compañero Paco Gómez, buenos días Hola, buenos días. Mientras la primera plantilla del Elche Club de Fútbol hoy se entrena en el Estadio Martínez Valero, en esta tercera fase en la que ya eh, se entrena con grupos de hasta 10 jugadores, eh, la Federación de Peñas ha propuesto al club llenar el Martínez Valero con pancartas y tifos, ya que el Estadio Martínez Valero será cerrado y no habrá aficionados en las gradas del estadio. El club ilicitano estudiará las diferentes propuestas planteadas por los peñistas. El club se reunirá con Liga para trasladar las ideas de la Federación de Peñas, según nos ha explicado el presidente de la Federación, Tomás Doménez. Incluso hay otras propuestas como animación por megafonía, que todo ello se va a estudiar en la Liga de Fútbol Profesional. Eh, la directora general, Patricia Rodríguez, ha insistido a la Federación de Peñas, que no se contempla la asistencia de público los estadios como mínimo hasta noviembre, aunque se trata de una medida que depende de la evolución del control de la pandemia del COVID-19. Por otra parte, destacar que las televisiones piden a los clubes el 28% de los ingresos por derechos televisivos que los clubes cobraron por adelantado. La directora general, Patricia Rodríguez, mantiene reuniones con la Liga y la plataforma de televisión para tratar de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes. Y es que las plataformas reclaman a los clubes el 28% de lo ingresado eh, desde que se paró la competición. Hasta el mes de mayo, dos meses y medio en concepto de derechos televisivos. La plataforma defiende que al no jugarse los partidos en el periodo previsto ha tenido que llevar a cabo una inversión económica para confeccionar una nueva programación. Y es que todos los clubes recibieron sus ingresos de televisión por adelantado hasta mayo a pesar de que el campeonato se detuvo en la segunda eh, semana de marzo. En este sentido todos los clubes ya han destinado ese dinero de la televisión a diferentes partidas dentro de sus presupuestos, por lo que devolver ese 28% supondría una merma muy importante que podría provocar numerosos problemas económicos y de liquidez. Continuamos con más información deportiva a lo largo del día. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Y nosotros ahora cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. Buenos días. Muy buenos días, con la dorsal anticiclónica continúa la monotonía climática durante esta noche, cielos despejados, temperaturas nocturnas que han bajado sobre todo en el sur del Camdeales, mínimas que han rondado los 14-15 grados aquí en la ciudad una mínima en torno a los 19 grados, para esta mañana cielos despejados situación de viento en calma, a partir de mediodía de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, una tarde marcada por el predominio de cielos despejados y el ligero ascenso de las temperaturas de hecho en el sur del Candael en pedanías pegadas al parque natural de Londo, de nuevo alcanzaremos valores en torno a los 28 29 grados, aquí en la ciudad la temperatura máxima va a rondar los 28 grados Para mañana jueves, más de lo mismo, cielos prácticamente despejados, por la tarde veremos algún intervalo muy puntual de neumosidad, sobre todo de tipo alto, a partir de mediodía de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas sin cambios significativos máximas que van a rondar los 28 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 19 grados. La masa de aire cálido, la tropical continental, estará con nosotros durante los próximos días, de hecho hasta el fin de Semana continuará la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados, temperaturas máximas que van a rondar los 28 o 29 grados. Hasta luego. 101.4 Telehels Radio Marca. semanas hemos tenido que aparcar nuestros sueños, pero esa espera llega a su fin. En Grupo Serrano Automoción nos alegra volver a estar a tu lado para ayudarte a retomar todos esos deseos, viajes y proyectos acumulados. Concesionarios y talleres están ya listos con todas las medidas de seguridad para que juntos podamos seguir siempre adelante. Vuelven a estar contigo Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 10 y media de la mañana. Tenemos eh, casi 26 grados de temperatura en el día de hoy, según nuestra estación metrológica de Tegelich. Y nosotros ya, en esta recta final, vamos con la última de las entrevistas programadas para hoy. Tenemos con nosotros al portavoz del equipo de gobierno, a Héctor Díez, el concejal Héctor Díez. Muy buenos días, Héctor. Hola, muy buenos días. Lo tenemos porque hay muchas novedades, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por garantizar la seguridad de las personas en esta fase 1, en esta desescalada. Pero antes que nada, este programa casi la mayoría lo hemos dedicado a hablar precisamente del cierre de un emblemático bar como es el Villalobos. ¿Qué puede usted decirnos del Villalobos? Bueno, yo creo que es uno de los establecimientos más emblemáticos que nos quedaba en el centro histórico de Elche, ¿no? De ese por el que probablemente han pasado, en el caso de, de mi generación, que soy del 83, pues probablemente eh, mis abuelos, abuelos, eh, padres y, y en mi caso yo también. Y tengo que decir que, que mi hijo también ha pasado por por el Villalobos. ...y la verdad que, que es triste, que es una que es una pena... Y la verdad que las circunstancias en este, en este caso de, del diálogo ...creo que tienen que ver más con, con la jubilación... Y con, la, ...y con el cambio generacional... ...pero la, lo cierto es que da la sensación... ¿no? ...en los últimos años que a nivel generalizado... ...yo creo que en todas las ciudades... Eh, ...vamos perdiendo poquito a poco esos sitios... Que, ...que están yo creo que ligados al final a la identidad... ...de una zona en concreto, en este caso pues eh, igual que todos recordaremos siempre un lugar como pueda ser la, la coral o como puede ser también en eh, lo relativo del salón Dundum de o en este caso el diálogos pues, lugares que nunca vamos a olvidar, ¿no? Pero lo cierto es que el tiempo pasa y pasa desgraciadamente para todo y para esto pues también. Queda en nuestra memoria colectiva, pero ¿les preocupa el equipo de gobierno? Evidentemente el Villalobos no ha cerrado por la pandemia, se si ha adelantado su cierre porque estaba previsto el 1 de agosto, pero ¿les preocupa que otros negocios también en la zona centro y en otros barrios no puedan abrir su persiana cuando ya pase o, o al, hayamos alcanzado eh, la nueva normalidad con que se ha bautizado lo que nos espera después de esto? Por supuesto que, que nos preocupa y también nos ocupa. ¿no? Y desde luego estamos trabajando con las distintas asociaciones de comerciantes, de hosteleros en tratar de implementar medidas de apoyo económico y de minimización comercial que al final permitan al mayor número posible de establecimientos recuperar su, su actividad. ¿no? También se han tomado muchas medidas desde otras Administraciones Pero lo que sí que es cierto y es indudable es que vienen meses muy complicados, ¿no? los es que probablemente, y esperemos, que la crisis sanitaria vaya eh, aminorándose, esperemos que sea así, pero la crisis económica es indudable, ¿no? Y, bueno, hay distintos estudios a nivel del Estado que ya dicen que el impacto sobre el pequeño comercio va a ser muy potente y que es posible que haya un porcentaje importante, ¿no? De establecimientos que no puedan retomar eh, su actividad. En ese caso creo que las Administraciones, como está haciendo el Ayuntamiento del CHE, tenemos que hacer todo lo posible para tomar todas las medidas que podamos para tratar de apoyarles y que puedan seguir su actividad. Y, bueno, yo creo que un ejemplo de ello es que en el caso del CHE, el presupuesto 2020 y el margen que tenía de, de inversión y de actuaciones no previstas se está redirigiendo todo, por un lado, a atender la emergencia social, que la tenemos ya, y desde luego también al apoyo a los sectores eh, productivos. ¿Esperaba usted la decisión de, anunciada ayer por la Consejería de Sanidad de no pasar de no pedir el pase a la fase 2 el próximo lunes, cuando anunció el pasado sábado que sí se iba a hacer? Bueno, no, no lo esperaba, aunque sí que es cierto que tengo que decir que personalmente me sorprendió que nada más pasar la fase 1 se dijera que íbamos a tratar de pasar a la fase 2. Yo creo que en estas cuestiones, Hay que ir con pies de plomo, hay que pensar las cosas mucho, hay que evaluar día a día y por mucho que a veces eh, podamos caer en posibles eh, contradicciones, eh, no hay contradicción que valga si al final el objetivo es que, que prime la salud y el bienestar de la ciudadanía. Por tanto, yo creo que si al final la conseguiría no lo ha visto claro, pues es de aplaudir que prime eh, la cautela y que podamos ir paso a paso, porque lo importante no creo que sea eh, la velocidad con la que salgamos, sino que no tengamos que volver a esta situación. Desde luego. Bueno, pues ya que tenemos la certeza de que estaremos hasta finales del mes de mayo en la fase 1, ¿qué está haciendo el ayuntamiento para aliviar este confinamiento en la fase 1? Porque se permiten algunas actividades, pero ustedes siguen teniendo cerrados los espacios naturales. Bueno, pues una vez que desde el pasado lunes eh, estamos en la fase 1 de, de, de la vuelta a la normalidad, o lo de porque el Gobierno ha llamado el establecimiento de una nueva eh, normalidad, estamos tratando de abrir poco a poco las distintas dependencias municipales, eh, primando sobre todo las que tienen que ver con la atención al público y la gestión de los ciudadanos, yo creo que es fundamental para que puedan seguir realizando sus trámites y también para que puedan acogerse a las ayudas que el equipo de Gobierno ha puesto en marcha, pero por otro lado también, poco a poco y en función de lo que nos permite la fase 1, abriendo otras importantes y en este caso os pues quiero destacar que mañana jueves se reabren los cementerios municipales, cuestión que, que sé que era una petición por parte de la ciudadanía en general el poder visitar a sus seres queridos después de más de 60 días sin poder hacerlo y sobre todo también para avanzar personas eh, mujeres y hombres que no han podido despedirse como, como dios manda de sus de sus seres queridos están fallecidos estos días puedan hacerlo y puedan acudir a, a visitarles y por tanto a partir de mañana pues se podrán visitar los cementerios o por ejemplo ya desde hoy pues eh, se vuelve a reabrir el punto limpio que es otra cuestión que nos han pedido eh, mucho para la retirada de enseres y poco a poco vamos a ir reabriendo las instalaciones que se puedan pero siempre eh, teniendo claro que se abrirán el día que podamos garantizar que están correctamente adecuadas y que se han tomado las medidas de seguridad pertinentes Creo que en esta situación no se trata de que el Gobierno de España diga este día se puede y tiene que ser este día. Creo que los ayuntamientos, como está establecido, tenemos que tener la capacidad de, de una vez fijado el momento, poder hacerlo eh, cuando podamos garantizar la seguridad y las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias y por eso pues lo estamos haciendo paulatinamente y también en función de cómo se está incorporando el personal municipal, que tengo que decir que aún no se ha incorporado al 100%. Eh, no sé si usted tiene esta información, pero estaba pendiente o estamos pendientes de que se publique en el BOE esa orden ministerial que obliga el uso de las mascarillas. ¿Ustedes saben ya eh, cómo se va a regular ese uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos y en espacios cerrados? Bueno, en este caso, que yo creo que ya sabemos más o menos todos que a partir de hoy ya es obligatorio, eh, creo que al final el Gobierno deja margen a la interpretación y es eh, la posibilidad de mantener el distanciamiento social. Lo que pasa es que creo que nuestra recomendación como Gobierno municipal es que, ante la duda, utilicemos siempre la mascarilla. En la medida de las posibilidades, la utilicemos siempre, porque es lo que nos va a permitir garantizar... Eh, no hay contagios potenciales y que podemos andar con tranquilidad por la calle y acudir a cualquier tipo de instalación o estar en cualquier espacio público. Sí que es cierto que habrá ocasiones en las que podamos mantener esa distancia de seguridad porque estemos dando no sé, un paseo por el campo o estemos en una gran avenida. Pero lo cierto es que en la medida en que la gente volvemos a tomar la calle para nuestras gestiones, para trabajar, para el ocio, hay momentos del día en los que es imposible mantener esa distancia. Y, por tanto, yo creo que ante ello los ciudadanos tenemos que ser totalmente responsables, pensar en los demás y ponernos la mascarilla, porque eso va a garantizar que vamos a reducir mucho las posibilidades de contagio y que vamos a avanzar mucho más rápido en esta desescalada. Precisamente el tomar la calle y el guardar esos dos metros de distancia la distancia de seguridad para evitar contagios eh, pone de manifiesto la necesidad de peatonalizar las calles. ustedes en una junta de gobierno aprobaron eh, la contratación la adjudicación de las obras ya de la corredora que incluso podrían adelantarse al mes de agosto esto en estos momentos ustedes también lleva las competencias de contratación cómo se encuentra bueno, pues desde hace ya Viernes pasado, ¿no? El año anterior que se aprobó sacar a concurso por parte de la Junta de Gobierno, eh, el contrato por el que se adjudican las obras de teatralización de la corredora de la Plaza de Baix, eh, va a estar eh, en exposición eh, para que puedan presentarse las empresas hasta el 29 de mayo, y una vez finalice el plazo y se haya presentado las empresas, se adjudicará, y es cierto que en un principio, antes de que sucediera todo esto… ...de la crisis sanitaria del COVID-19... ...el planteamiento era que las horas pudieran empezar... ...después del 16 de agosto... ...una vez eh, acabarán las fiestas patronales... ...teniendo en cuenta que no vamos a tener... fiestas patronales al uso... ...y que no va, se van a producir eh, desfiles... ...y por tanto no va no se va a utilizar... ...la plaza de Baixa... ...ni la corredora como se utilizan unas fiestas patronales habituales... ...creemos que en la medida en que adjudiquemos... ...deberíamos de tratar de... Eh, ...realizar estas horas antes posibles para que así los comerciantes puedan verse beneficiados del nuevo entorno peatonal del centro histórico y de las acciones que tiene previstas el Gobierno para tratar de, de favorecer la afluencia de ciudadanos y vigilantes a la zona centro y esto pueda coincidir con bastante margen sobre la campaña de Navidad que sabemos que es muy importante eh, para los comerciantes. Al mismo tiempo, es cierto que esta situación nos ha llevado a la necesidad de tener que ganar espacios eh, para el peatón y para la movilidad sostenible si ya antes de que sucediera la pandemia era un hecho que poco a poco todas las ciudades estaban caminando hacia esta situación hacia ese nuevo futuro de una movilidad más sostenible creo que la crisis sanitaria del coronavirus ha acelerado todo esto y los ciudadanos hoy son más conscientes de que nunca que necesitan espacios abiertos y que necesitan espacios donde poder mantener las distancias de seguridad Y, por tanto, el propósito del Gobierno municipal es no solo avanzar en la zona centro en cuanto a peatonalización, sino que, en la medida de las posibilidades, y siempre que vayamos viéndolo en consonancia con las recomendaciones de la Policía Local y del Departamento de Seguridad Ciudadana, iremos estableciendo zonas donde el peatrón pueda tener un mayor protagonismo. Evidentemente, el proyecto de la peatonalización es un proyecto prioritario, pero también tiene usted sobre la mesa otro proyecto importantísimo, que es la adjudicación de la contrata de limpieza, porque este servicio ha cobrado también especial importancia en la lucha contra el COVID y la tendrá en los, en los posibles rebrotes que, que puedan suceder. Por eso, eh, ¿están ustedes contemplando la posibilidad de de adjudicar esta contrata, pero con una cláusula que indique precisamente una desinfección especial y a fondo de todo el espacio público en caso de pandemia? Bueno, yo creo que como todos los ciudadanos saben, llevamos eh, varios años ya, desde el año 2017, eh, trabajando el nuevo servicio de limpieza, eh, primero con la preparación del nuevo proyecto, luego con los pliegos, luego con la licitación. Y actualmente ya estamos en la fase final y tengo que decirles que en las próximas eh, semanas se dispondrá ya del de, informe técnico y permitirá dar un paso más en la mesa de contratación para la apertura de las ofertas económicas y así cumplir con el compromiso del equipo de gobierno de adjudicar el servicio este, este mismo verano. Eh, dicho esto, eh, mientras hemos estado haciendo estas gestiones, obviamente nos ha alcanzado esta situación de pandemia mundial y de crisis sanitaria. Tengo que decir que el actual servicio de limpieza que en este momento gestiona la empresa Urbaset eh, ha estado trabajando en la desinfección de zonas de atención prioritaria y de aglomeración de ciudadanos durante los momentos más complicados de esta crisis sanitaria y que, en general, cualquier servicio de estas dimensiones está preparado para poder eh, atender una situación de este tipo con un mantenimiento... Eh, de condiciones sanitarias óptimas en la, en la vía pública y, por tanto, entendemos que el servicio de limpieza que surja de esta nueva licitación, sea con la actual empresa o con una distinta con la que presente la mejor oferta, también eh, lo va a estar. Otra cosa distinta probablemente sean los contratos que tienen que ver con las instalaciones municipales y con los colegios que probablemente tengan que hacer a realizar adaptaciones más complejas eh, para poder garantizar eh, una limpieza y una desinfección adecuada. Pero, desde luego, estamos trabajando con las empresas que actualmente son adjudicatarias del ayuntamiento para adaptar esos servicios y para garantizar que todos los días se produce eh, la limpieza adecuada que nos permita al día siguiente eh, retomar la actividad con la garantía de que, de que no se van a producir contagios. Ustedes han retomado la inversión pública eh, cuanto antes para precisamente reactivar el sector económico en esta ciudad y uno de los objetivos es eh, continuar con el campus tecnológico, pero también se ha anunciado por parte del Gobierno esa ampliación del parque empresarial. ¿Cómo están estos momentos, esos proyectos? Bueno, pues son proyectos que, que trascienden de las propias legislaturas por las dimensiones que tienen Y ya desde que este equipo de gobierno eh, tomó posesión, no esta legislatura, sino la anterior, se puso como objetivo la ampliación del parque empresarial y el desarrollo al final de, de, de unas instalaciones que podrían dar cabida a la nueva economía, a la economía digital. Y tengo que decir que esta segunda legislatura del mandato de Carlos González como alcalde está dando ya los frutos de estas dos cuestiones tan importantes para que él se pueda afrontar con garantías el futuro económico y dar cabida a, a las nuevas empresas de la economía digital. En este caso, el campus tecnológico avanza a buen ritmo, ya que de sus cuatro edificios, dos están ya en, en construcción y que finalizarán las obras eh, el año que viene. Y la comercialización empezará eh, de los espacios empezará a finales de este mismo año para que puedan ya eh, incorporarse empresas. Y, por otro lado, la mediación de este parque empresarial, que ha sido un proceso complejo, eh, arduo y, y largo en el tiempo, pero que está llegando ya también a su fase final. Y, bueno, en el pleno del próximo el próximo lunes 25 de mayo, la corporación municipal, esperemos que de forma unánime va a aprobar ya el inicio del expediente de urbanización. Después de haber conseguido los 20 informes sectoriales que hacían falta para ampliar este parque empresarial… Y, por tanto, eso nos va a permitir que en los próximos años tengamos capacidad de suelo industrial de calidad para seguir provocando que abran más empresas y, de luego, que empresas de fuera puedan implantarse en elche que yo creo que es nuestro objetivo, porque al final esto desde luego, permite crear empleo y desarrollarse económicamente en este Un pleno, entonces, importante por ese proyecto, pero también son importantes todas las juntas de gobierno, todas las reuniones, porque hay una emergencia social que se debe atender. Hay un aumento de la pobreza en el Che por esta pandemia. ¿Va a haber otra modificación presupuestaria? ¿Se va a destinar más dinero a la emergencia social? Eh, sí, y en los próximos días la iremos eh, concretando, como saben, Hace unas semanas eh, en el pleno en este caso del mes de, de marzo, sea mes de abril, perdón, se aprobó la modificación presupuestaria de 5,5 millones de euros. Por un lado, para atender la emergencia social, hemos triplicado el número de personas que se atienden en los comedores sociales. Cádiz también ha habido ha, ha visto cómo su atención se ha visto incrementada y por tanto es una cuestión prioritaria a atender pero también para las personas que no acuden a, a estos centros y que pasan las dificultades en sus casas. Y, por tanto, con esa modificación presupuestaria hemos suplementado todas las partidas económicas que, que tienen que ver con el apoyo al, al pago del alquiler, con el apoyo al pago de la luz, del agua, los, los vales de alimentación para emergencia sanitaria y también con las ayudas reactivas que es de 3,4 millones de euros para apoyar a pequeñas empresas y autónomos. Esa primera fase yo creo que ha estado bien, se está ejecutando en este momento, pero hacen falta más medidas. Somos conscientes de la gravedad de, de la crisis social y sanitaria y que, desgraciadamente, va a crecer. Y, por tanto, en las próximas semanas el equipo de gobierno anunciará nuevas medidas para apoyar a este primer paquete de medidas. Y estamos en este momento trabajando con los grupos de la oposición y también con distintos colectivos de los sectores productivos, especialmente los hosteleros y el sector servicios, para tratar de, en la medida de lo posible, consensuar esas medidas. Pues Héctor Díez, portavoz del equipo de gobierno, no hay tiempo para más y le agradecemos precisamente ese trabajo del equipo de gobierno en consenso con eh, la, la oposición para atender ahora sí esas necesidades reales, urgentes y prioritarias que tiene el municipio en esta situación tan grave que estamos atravesando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 101.4 Tele-Elx Radio Marca Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Te flamenco el polaco. Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo. Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco, El Polaco. Carretera El Cheaspe, kilómetro 1. Reservas al 615 146 753. La regidoria de comerç t'informa En la fase 1 s'amplien les obertures de comerços i hostaleria En l'hostaleria es reobrin les terrasses per a consumir en aquestes Podràs acudir en grup màxim de 10 persones En les taules no trobaràs productes d'autoservei ni carta d'ús comú Demana'ls si els necessites Només pots fer un ús individual del bany Si necessitaris assistència et pot acompanyar una persona Les taules i cadires són netejades i desinfectades després